Hola, Cisela, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, queríamos consultarte en el día de hoy, en la jornada en la que se va a estar haciendo este apoyo a la Ley Nacional de Danza, que nos cuentes un poquito sobre esta ley, cómo, cómo surge este proyecto de e y en inicio el proyecto de ley, y, y de qué se trata la Ley de Danza Nacional. Bueno, este proyecto、eh, lo venimos impulsando desde el sector de la danza,、eh, desde el movimiento por la ley nacional de danza.、Eh, la primera presentación fue en el 2012, en el 2014 nuevamente, 2016, 2018, en el 2 0 en la pandemia,、eh, y el año pasado volvió a ser presentado en el 2022, o sea que es un proyecto que viene desde hace muchos años intentando ser ley. Eh, es un proyecto que propone la creación de un Instituto de Políticas Públicas para la Danza, específicamente, así como existe el INCA, el Instituto de Cine, el Instituto Nacional de Teatro, el INAMU, el Instituto de la Música.、Eh, la danza en este momento carece de, de un organismo que, que atienda, digamos, a, al sector específicamente en relación a, a sus políticas, a su desarrollo, a la protección del patrimonio cultural de la danza. Entonces,、eh, bueno, viene siendo impulsado en esta última presentación. Por muchas eh, eh, diputadas y diputados de, de, de la Cámara. En, en el caso de nuestro proyecto del Movimiento por la Ley Nacional de Danza,、eh, ha sido encabezado por la diputada Marisa u c e d a y Elía Caliba.、Eh, y bueno, en este momento estamos、eh, acompañando con mucha emoción este apoyo del Ministerio de Cultura, que, que, bueno, que realiza esta actividad en torno a, a bueno, brindar públicamente un apoyo a que exista esta Esta institución y que, que, bueno, que la ley pueda salir finalmente este año. ¿no? Bien.、Eh, contame, ustedes desde, desde el movimiento、eh, van a ser parte de, de este acto. ¿Cómo se llega hoy a, a bueno, que en el ministerio se pueda realizar este, este apoyo? Bueno, nosotras,、eh, sí, por supuesto, desde el movimiento y desde distintos,、eh, distintas agrupaciones, organizaciones de la danza, compañías. Bailarines, bailarinas,、eh, realmente incluso compañeras que llegan desde otras provincias,、eh, se está、eh, siendo parte activa de este de este acto、uh -huh. eh, y que, que, por supuesto, digo, cuenta con el apoyo de, bueno, del ministro y de colegas que están trabajando dentro del ministerio、eh, en función de otras áreas y de desarrollos que tienen que ver con, con el sector.、Eh, y realmente, bueno, es muy importante que. Que la gestión, digamos, tome nota de, de la importancia de, de este instituto y que, bueno, que pueda dar su apoyo en una actividad como la que hoy se va a realizar, porque de alguna manera la ley está presentada en el Congreso, tiene que ser debatida en, en, en la Cámara y demás, pero también entendemos que es una nueva estructura que se va a crear dentro de, del Ministerio de Cultura, entonces es.、Mm. Eh, muy importante que u que,、bueno, que el n o que e apoyo de, del Ministerio esté presente,、eh, esté acompañando esta iniciativa como, como ya lo viene haciendo, digo, trabajando en el, en el desarrollo concreto de la ley, que lo hemos consultado con ellos y la hemos trabajado. Pero bueno, esto、eh, creo que es un, un paso muy importante porque bueno, da una señal、eh, de apoyo fuerte y. Y también un acompañamiento para que estos tiempos se acorten、mm. y podamos sacarla este año.、Eh, eso te iba a preguntar, María Eugenia. Me imagino la importancia.、Eh, la verdad es que los datos del de espacio alarman a, a muchos sectores.、Eh, y me imagino que, que, bueno, nada, la importancia de sacarlo antes, antes de fin de año, ¿no? Sí, sí, por supuesto,、eh, siempre los contextos electorales son muy complejos para, para las cámaras, n o para、mm. el Parlamento, y, y es muy difícil trabajar porque, bueno,、eh, se están desarrollando las campañas y entonces las reuniones、eh, se complejizan, pero bueno, entendemos que es un contexto muy complejo el que estamos viviendo、mm. como país, ¿no? Entonces, nosotras, por supuesto que esto es una iniciativa de política pública,、eh, bajo ningún punto de vista,、eh, se Puede pretender, digamos, que, que se achique en este sentido el Estado, y, y nuestra posición en ese sentido es,、eh, es justamente propiciar iniciativas, propiciar, digamos, la, la creación de políticas públicas desde el Estado, porque es desde ahí en donde tenemos la, la mayor capacidad、eh, de llegar a todos los territorios también, digo, de, de, de abordar y de proteger la actividad, las distintas actividades. Entonces, creo que también este. Este acto que se va a desarrollar hoy es una cuestión de, de una demostración ideológica, si se quiere, de bueno,、sí. qué es lo que este sector de la cultura quiere para sí y qué es lo que no queremos.、Eh, creo que más allá de que, que, que, que se haga en este contexto digo, de, de complejidad, creo que, bueno, que hay que salir a decirlo. ¿no? Nuestro, uh -huh. nuestro sector sí quiere políticas de Estado, sí las necesita.、Eh, hay derechos que, que son urgentes, que tienen que ser resueltos. En, en otros planos, ¿no? De,、claro. de, de muchísima urgencia. Y, y este, en este, en este caso particular de la danza, es una deuda pendiente. Y bueno, creemos que, que sí, que es momento de, de trabajar y de, de impulsarla.、Uh -huh. Sin duda, sin duda.、Eh, respecto a eso,、eh, ¿cuáles son los próximos pasos para, para que salgas? Me hablabas ahí de que, de que ya estaba presentada.、Eh, ¿Nos querés contar? Sí, es la ley、eh, se presentó el año pasado y este año、eh, tuvimos una, también un acontecimiento muy importante que fue habilitar en la Comisión de Cultura el tratamiento. Es decir, se hizo una reunión informativa donde se presentaron、eh, los dos proyectos que existen, que están presentados, que digamos, tienen básicamente los mismos objetivos. Entonces, bueno, ahora hay un trabajo que, que tiene que darse en la Cámara, en la Comisión de Cultura y de Presupuesto, en la Cámara de Diputados. Eh, entendemos que hay un acuerdo de los distintos bloques partidarios para que esto suceda. No, no encontramos una, una oposición en ese sentido. Creemos que esto、eh, bueno, puede darse la, la situación de que salga este año,、eh, con la complejidad que mencionaba antes: de que bueno, a veces las sesiones son más、eh, escasas, esporádicas por el año electoral. Pero、sí. bueno, la realidad es que, que hay apoyo de distintos bloques, tienen muchas firmas ambos proyectos. Entonces, Bueno, hay, hay una voluntad política, si se quiere, de, de avanzar. Y bueno, es una cuestión de, de tal vez ahora que pasan、no、las pasos,、bueno, ahondar un poco en, en ese trabajo parlamentario.、Eh, María, ¿quieres hacernos un, una, nuevamente la, la invitación, contarnos hoy día, bueno, horario,、eh, lugar donde se va a estar llevando adelante este, este acto, este apoyo? s、sí, este acto se va a realizar hoy a las 19 horas en el Centro Cultural Kirchner en la Sala Argentina. Así que, bueno, también quienes se acerquen, les pedimos que, que lleguen a las 18.30 porque, bueno, estamos convocando mucha gente y vamos、mm. a, estamos seguras de que, de que va a haber mucha participación de nuestro sector. Así que, bueno,、mm. a a todo el sector también cultura que, que hacemos extensiva la invitación y a todo aquel que se quiera acercar, por supuesto, a, a este. i m p o r t a n t í s i m o paso. Bien, ahí ¿no? apoyando ahí a, la, a la cultura, apoyando a, a la ley nacional de danza.、Eh, María Eugenia, te agradecemos estos minutitos y saben que desde aquí, desde la Tinguneco, los micrófonos están siempre abiertos y que claramente todo, todo el apoyo y toda la buena energía para que bueno, este año salga. Bueno, muchísimas gracias por el llamado y por tus palabras. Muchas、sí. gracias.